Este es el artículo de Berta Cáceres en Wikipedia, la enciclopedia libre. Berta Isabel Cáceres Flores, 4 de marzo de 1971, 1972 o 1973, La Esperanza, 2 de marzo de 2016. Fue una líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña. Cofundó el COPIN para luchar por los derechos de los lencas y ganó el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. Fue asesinada después de años de haber recibido amenazas contra su vida. Su asesinato fue ampliamente condenado a nivel internacional en toda América y parte de Europa. Biografía. Fue hija de Austra Berta, partera, enfermera y alcaldesa quien dio amparo a muchos refugiados del de Salvador durante la guerra civil de ese país. Además, sometió la moción de la firma de Honduras del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual fue firmado en 1995. También impidió que se instalara un batallón en La Esperanza para evitar la militarización, ya que los militares suelen hacer acosos a los pueblos y a las mujeres indígenas. Durante su infancia y adolescencia, Berta pudo ver y unirse a las luchas de su pueblo, Uno de sus hermanos fue balaseado y perseguido. Su otro hermano fue secuestrado y torturado por seis meses. Su madre fue vigilada por doce años y fue secuestrada en 1992 por un coronel egresado de la Escuela de las Américas, que luego fue ascendido. Al formar parte de su pueblo participó en muchos de sus ritos y tradiciones, entre ellos la compostura al agua. Estuvo casada con el dirigente indígena Salvador Zúñiga y fue madre de cuatro hijos. Una de sus hijas, Berta Zúñiga Cáceres, asumió el liderazgo del COPIN, la organización que Berta Cáceres dirigía antes de ser asesinada. Pocas semanas después de asumir la responsabilidad, Berta Zúñiga Cáceres denunció que el 30 de junio de 2017 sufrió un atentado del que logró escapar. Activismo ambiental en marzo de 1993, cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, para luchar en defensa del medio ambiente, el rescate de la cultura lenca y para elevar las condiciones de vida de la población de la región. Destacó en su activismo medioambiental, siendo especialmente mediática su actividad en contra de la privatización de los ríos y los proyectos de presas hidroeléctricas de inversiones internacionales, sobre todo su lucha contra el proyecto de la represa de Aguasarca, el río Hualcarque, en Santa Bárbara. Luchó también contra proyectos mineros y madereros. En 2009 encabezó protestas contra el golpe de Estado del 28 de junio al entonces presidente hondureño Manuel Zelaya. Además, fue una dura crítica del gobierno de Juan Orlando Hernández. Oposición al proyecto hidroeléctrico de Aguasarca Desde el golpe de estado de 2009, se han iniciado en Honduras una gran cantidad de megaproyectos muy destructivos para el medio ambiente, que acarrean el desplazamiento de comunidades indígenas y la privatización de ríos y territorios, destinándose casi el 30% del territorio nacional a concesiones mineras. Según denuncia el COPIN, en 2010 el Congreso Nacional otorgó docenas de concesiones de ríos en toda Honduras. Entre estas, le entregó por 20 años el río Hualcarque a la empresa de esa un río sagrado para el pueblo lenca y una importante fuente de agua y alimentos. En 2006, un grupo de indígenas lencas del río Blanco acudieron al Copín en busca de ayuda tras haber sido testimonios de la llegada de maquinaria y material de construcción en su área. El proyecto se trataba de una alianza comercial para construir cuatro represas hidroeléctricas en el río Alcarque. Los actores implicados eran la compañía china Sinoidro, la mayor compañía constructora de presas del mundo, la Corporación Financiera Internacional CFI del Banco Mundial y la Compañía Hondureña de Desarrollos Energéticos S.A., DESA. Al no consultar a la comunidad local sobre el desarrollo del proyecto, las empresas habían violado la ley internacional, concretamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Los lencas consideraban que las presas afectarían su acceso a agua, comida y materiales para medicina,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 Además, las compañías constructoras, la policía y los militares montaron desde entonces una campaña sistemática de represión, acoso y amenaza contra activistas locales y grupos indígenas, a la vez que se les criminalizaba y se les presentaba en los medios de comunicación como violentos y peligrosos. En 2013, la presidenta del COEP, Aline Flores, acusó a Cáceres de liderar grupos que buscan atrasar al país, oponiéndose a proyectos de desarrollo, los cuales, manifestó, se han hecho a través de convenios y socialización con las comunidades. El mismo año, Cáceres, junto a otros dirigentes indígenas, fue acusada de inducir a cometer los delitos de usurpación, coacción y daños continuados en prejuicio de DESA, por lo que se le dictó una medida de prisión preventiva. En respuesta, Amnistía Internacional declaró que los cargos deberían ser retirados, y que si los activistas eran encarcelados serían considerados presos de conciencia. Sumado a esto, 45 organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales expresaron su preocupación por la criminalización a los defensores de derechos en Honduras e hicieron un llamamiento para que el gobierno investigara las amenazas contra ellos. Las presiones del COPIN, liderado por Cáceres, junto con la ayuda de comunidades indígenas y organismos internacionales, hizo que a finales del 2013 Sinoidro y la CFI se retirarán del proyecto, aduciendo inquietudes sobre violaciones a los derechos humanos. A pesar de ello, Desarrollos Energéticos continuó con el proyecto y trasladó el área de construcción al otro lado del río, con la intención de evitar bloqueos. Denuncias. En una entrevista realizada en diciembre de 2013 por Dick y Miriam Emanuelson,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 sedes, anteriormente llamadas ciudades modelo, empresas mineras, hidroeléctricas, etc. a los pueblos, tierras, flora y fauna afectados en el país. Expesó al combate del COPIN contra 17 proyectos que afectan sus tierras, entre ellos un megaproyecto eólico en La Esperanza, Intibucá. La lucha del gobierno contra los pueblos indígenas con tácticas modernas como la contrainsurgencia, ataques con falsas denuncias y juicios, persecución judicial, ataques y pago por adelantado de sicarios y pago de personal de 2.000 lempiras para que sabotearan sus automóviles. Lo hicieron en más de ocho ocasiones. Además de tener pagados por adelantado sicarios para cometer asesinatos contra ella, Francisco Sánchez, sus otros dos compañeros enjuiciados y contra activistas indígenas y medioambientales. También denunció el intervencionismo de Estados Unidos en Honduras, el uso del país como laboratorio, el entrenamiento de paramilitares que de día trabajaban como militares y de noche como mercenarios, la división de los hondureños y la construcción de la base marítima estadounidense más grande de Latinoamérica, en la laguna de Caratasca, la cual tiene construcciones subterráneas de las que, alega, no son para combatir al narcotráfico. Denunció el soborno de 1 a 20 millones de lempiras a alcaldes y a líderes indígenas. También denunció las amenazas de muerte que recibió, el acoso sexual y telefónico, y las amenazas recibidas por el ex coronel de la Fuerza Aérea, Douglas Giovanni Bustillo, mientras éste trabajaba como jefe de seguridad de DESA, así como la persecución judicial recibida por parte del gobierno. Además, tras preguntársele sobre ello, Berta Cáceres comentó que la partera que ayudó a nacer a la jueza que la enjuició en septiembre de 2013, Alicia Lisette Naich, fue la madre de Berta, Austra Flores, quien era la partera o matrona del pueblo, y de cómo su madre recibió también a todos sus hermanos porque ella era la matrona del pueblo. En una entrevista llevada a cabo el 7 de mayo de 2015 por CNN, Berta expresó cómo las nuevas leyes estaban violentando el derecho a las expresiones de los grupos indígenas y el derecho a la defensa de sus tierras y comunidades, y de cómo el gobierno persigue a quienes protegen sus tierras. Asesinato. Antecedentes. Según la ONG Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental, con un total de 12 activistas medioambientales asesinados en 2014 y más de 120 personas asesinadas desde 2010, por oponerse a proyectos de represas. Berta Cáceres llevaba años denunciando hostigamiento, graves amenazas de muerte y de violencia contra ella y su familia y contra miembros del COPIN, por lo mismo contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde 2009, aunque según su madre, en la práctica no recibía protección del Estado por la presión de las autoridades que defienden a las mineras y empresas hidroeléctricas. Debido a la persecución recibida, su madre y sus hijos tuvieron que abandonar el país, mientras ella tomó precauciones extremas, dormía cada noche en un lugar diferente y casi no se comunicaba mediante aparatos telefónicos. Siempre viajaba acompañada, no hacía presentaciones públicas. Expresó además que recibía amenazas por parte de la empresa privada DESA como de las fuerzas de seguridad del gobierno que protegían el proyecto de DESA. Una semana antes de su asesinato, Cáceres denunció que ella y otros dirigentes de su comunidad habían recibido amenazas de muerte y otros cuatro habían sido asesinados. El crimen Cerca de la medianoche, entre el 2 y 3 de marzo de 2016, Berta Cáceres se encontraba en su vivienda en La Esperanza, donde también se encontraba el ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, miembro de Amigos de la Tierra, cuando los asesinos forzaron las puertas. Castro escuchó cuando Berta preguntó, ¿Quién está ahí?, y un sicario le disparó y la mató e hirió a Castro, quien fingió estar muerto para salvar su vida. Al mediodía, su cuerpo fue trasladado por la Fuerza Aérea Hondureña hasta Medicina Forense, en Tegucigalpa. Reacciones Miles de personas asistieron a su funeral, celebrado el 5 de marzo de 2016 en La Esperanza, que se convirtió en un homenaje popular. El acto fue dirigido por el sacerdote Ismael Moreno Coto y el padre Fausto Milla. Acompañados de los rituales y danzas garífunas, se cantó el Padre Nuestro en diversos idiomas y lenguas, como lenca, misquito, garífuna, quiché, español e inglés. Luego del acto, sus hijas encabezaron una marcha por toda la ciudad, en la que reclamaron justicia y denunciaron la impunidad de los asesinatos de líderes ambientalistas en Honduras. La multitud llegó hasta el cementerio de la Esperanza, donde fueron sepultados sus restos. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenó el hecho y declaró el esclarecimiento de su crimen una prioridad estatal. También condenaron su muerte y exigieron una pronta investigación por parte de las autoridades hondureñas, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, la relatora de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpus, el Parlamento Europeo, la CEPAL, el embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nilon. Greenpeace y 74 organizaciones latinoamericanas, entre otras. También hubo protestas y homenajes por parte de activistas y organizaciones en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Holanda y Alemania. Además, lamentaron su muerte Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, Jimmy Morales, presidente de Guatemala,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 investigación en las primeras horas tras el asesinato se procedió a la detención de tres personas los testigos gustavo castro conocido de berta José ismael lemus guardia de seguridad y aureliano molina villanueva militante de base del copín como sospechosos lemus fue liberado horas después con la advertencia de mantenerse en el país y la petición de colaborar con las autoridades y el 6 de marzo fue también liberado molina bajo vigilancia policial porque no encontraron suficientes elementos para mantenerlo detenido. Hasta el momento, la policía mantenía la hipótesis de un crimen pasional, a pesar de los reclamos de los familiares de Berta de tratarlo como un crimen político. Dos días después del asesinato, Gustavo Castro fue puesto bajo el resguardo de la Embajada de México en Honduras, y las autoridades le prohibieron salir del país por 30 días debido a las investigaciones. El 7 de marzo rompió el silencio mediante una carta pública, en la cual, entre otras cosas, acusó al gobierno hondureño de prohibirle salir del país sin razón alguna, de que ninguna de las fotografías presentadas por los entes de investigación respondían a los principales sospechosos del crimen, sino más bien a compañeros del Copín, y de que el escenario del crimen había sido modificado. Vi morir a Berta en mis brazos, pero también vi su corazón sembrado en cada lucha que el Copín ha realizado, en tantísima gente que la conocimos. No hay lluvia que semeje tantas lágrimas derramadas por su partida, pero no hay tanta fuerza que asemeje la lucha lenja que se enfrenta día a día, palmo a palmo, disputándose el territorio contra las grandes transnacionales. Gustavo Castro La medida de retenerlo en el país también causó rechazo entre más de 100 ONGs activistas, quienes exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto intervenir para acelerar su retorno a México. Las investigaciones, la Criminal, ATIC, Las investigaciones realizadas hasta el momento por la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC señalan al ex militar hondureño Henry Javier Hernández Rodríguez como el autor intelectual. Las investigaciones realizadas hasta el momento por la Agencia Técnica de Investigación Criminal señalan al hondureño Henry Javier Hernández Rodríguez como el autor intelectual y material de la muerte violenta de Cáceres, quien fue capturado en enero de 2017 en México. Tras un trabajo coordinado entre las policías de ese país y del de Salvador y Guatemala, con este suman ocho los detenidos por la investigación del asesinato de la dirigente ambientalista. Entre ellos se halla el exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente Roberto Cardona, capturado por la ATIC en octubre de 2016 tras permanecer prófugo. Cardona enfrenta juicio por ampliar irregularmente la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Aguasarka trasladando las obras de infraestructura del Río Blanco, Intibucá, a San Francisco de Ojuera, en Santa Bárbara, sin realizar previamente un proceso de consulta a los pueblos lencas. En octubre de 2016 le robaron su auto a la magistrada de la Corte Suprema de Apelaciones Penal, María Luisa Ramos, en donde tenía los expedientes relacionados al asesinato de Berta Cáceres. Naciones Unidas expresó su preocupación ante este hecho, aunque el mismo no afectó la investigación, según la firma por el presidente.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 incluso estableciendo la negligencia deliberada por parte de instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, y el Banco de Desarrollo Holandés, FMO, y el FinFund, y la participación de directivos, gerentes y empleados de DESA, de personal de seguridad privada contratado por la empresa, de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al asesinato del 2 de marzo de 2016. Esos hechos aún permanecen impunes. El 2 de marzo de 2018 fue capturado Roberto David Castillo Mejía, presunto autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres Castillo, detenido en el aeropuerto internacional de San Pedro Sula, cuando pretendía salir de Honduras. Era presidente ejecutivo de la empresa de desarrollos energéticos S.A., que ejecutaba un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país.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 se han levantado denuncias por parte del COPIN que expresan cómo el mismo gobierno intenta criminalizar a los compañeros de organización de Berta Cáceres para limpiar su imagen. En lugar de investigar a los entes y empresas acusadas por los familiares de Berta, entre los que destacan la empresa DESA, el Estado hondureño y el grupo empresarial Atala de la familia Atala Sabla, uno de los más poderosos grupos de poder del país. A días del asesinato de Berta Cáceres, Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional, criticó la deficiente investigación de las autoridades hondureñas y lamentó la negativa del presidente Juan Orlando al reunirse con familiares de Berta Cáceres, con defensores de derechos humanos y con amnistía internacional. Meses después, también el Comité de la ONU contra la Tortura criticó la lentitud en dicha investigación y el hermetismo de las autoridades hondureñas.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 El 6 de marzo, el COPIN exigió en un comunicado que el Estado de Honduras firmase un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que enviara expertos independientes que condujeran una investigación imparcial, transparente y limpia. También más de 220 organizaciones ambientales firmaron una misiva dirigida al secretario de Estados de Estados Unidos, John Kerry, pidiéndole que la CIDH participe en la investigación del asesinato de Berta Cáceres. A dicha petición se sumaron 11 senadores demócratas y 59 congresistas estadounidenses. A mediados de junio, cinco congresistas estadounidenses presentaron el proyecto de ley Berta Cáceres sobre los derechos humanos en Honduras, orientado a suspender la ayuda económica de Estados Unidos a los entes de seguridad en Honduras, a los cuales responsabiliza de muchos de los atropellos a los derechos de los activistas. La ley representaría la retención de 18 millones de dólares destinados a la seguridad estatal hasta que se castiga a los responsables del crimen de Berta, y se investiguen las muertes de muchos otros activistas ambientalistas. La ley no pasó, pero fue reintroducida en marzo de 2017 por 25 representantes. En marzo de 2018, tras la detención de Roberto David Castillo, supuesto autor intelectual del asesinato, el gobierno de Honduras exhortó a seguir investigando la muerte de Cáceres. La madre de Berta Cáceres, Augusta Flores, dijo que a la familia le satisface en parte la captura de Castillo, pero que todavía hay pesos grandes para ser capturados. Reconocimientos y homenajes 2012, Premio Shalom, Alemania 2014, finalista del Premio Frontline Defenders en Irlanda 2015, Premio Medioambiental Goldman, un galardón denominado el Nobel Verde por ser el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente otorgado anualmente. Póstumos. 2016, Premio Campeones de la Tierra, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 2017, Artemio Precioso, de Greenpeace. La diputada Doris Gutiérrez presentó un proyecto de ley al Congreso Nacional para declarar a Berta Cáceres heroína nacional. También diputados del Partido Libre, Liberal y Pino presentaron un proyecto para que se declare la zona del río Hualcarque como parque de reserva forestal y se bautice como Berta Cáceres. En 2016 se presentó el documental Berta Vive, un homenaje a su lucha como parte de la campaña Defensoras de la Madre Tierra. En el mismo, dirigido por Katia Lara Pineda, recibió una mención especial de los jurados en la competencia de cortometrajes iberoamericanos del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. A un año de su muerte se realizaron diversos homenajes en conmemoración a Berta Cáceres en Canadá, España y Argentina. También continuaron los reclamos por el esclarecimiento de su crimen, sobre todo por parte del copín La cantautora española Cristina Rosenbinch le rinde un homenaje en su canción Berta Multiplicada, incluida en el álbum Un Hombre Rubio, 2018. En abril 2019, el grupo Extinction Rebellion puso un bote rosado llamado Berta Cáceres en el Oxford Circus, Londres, y se pegaron al bote, bloqueando el tráfico. Después de cinco días, la policía lo sacó. Filmografía Katia Lara, directora, 2019 Berta Soy Yo, digital Honduras, Estados Unidos, Terco Producciones Escena en 100 Minutos consultado el 23 de abril de 2019, Sam Binal, director, 2017, Berta didn't die, she multiplied, Berta no murió, se multiplicó, digital, Mutual Aid Media, escena en 30 minutos, consultado el 23 de abril de 2019, Katia Lara, directora, 2016, Berta vive, digital, Honduras, Terco Producciones, escena de 30 minutos, consultado el 23 de abril de 2019,